Y en muchos, La Otra Oreja. Y así comenzamos un nuevo programa lleno de subversiones sonoras. Un programa musicalmente incorrecto, nos decía nuestra locutora Liliana Daunes. En nuestro mail, otrooreja.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM en la colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia de los compañeros de Buenos Aires, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul, la Radio Socioeducativa del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 2, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Mar del en Buenos Aires, en 88.7 y Contagio Radio desde Bogotá. Allá en los compañeros de Colombia. Movida la el asunto en Colombia, ¿eh? con las elecciones. Bueno, y estamos transmitiendo gracias a la operación de Lucas en FM de la azotea, que bueno, Se está escuchando por Mar del Plata en el 88.7 o por internet en el www.radiodelasotea.com.ar eh, Decíamos, en la locución está Liliana Daunes, está Quique Pessoa y hoy está Zoe también, presentando La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. ¿Estás escuchando Desde La Otra Oreja? La otra oreja argenta Bueno y tenemos un, un disco de los tangos prohibidos Un disco de Oscar Chávez Este trovador mexicano muy querido que, bueno, agarro y lo prohibidos por las distintas dictaduras y distintos gobiernos constitucionales. Y escuchen muy bien este tema. Empezamos con Matufias. Oscar Chávez, en la otra oreja. Es el siglo en que vivimos de lo más original El progreso nos ha dado una vida artificial Muchos caminan a máquina porque es viejo andar a pie Hay extractos de alimentos si hay quien pasa sin comer Siempre hablamos de progreso buscando la perfección i reina el arte moderno en todita su extensión la chanchulla y la matufia hoy forman la sociedad y nuestra vida moderna es una calamidad de unas drogas en vino de porotos el café de manies el chocolate Y de hierbas es el té Las medicinas veneno Que quitan fuerza y salud Los licores vomitivos Que llevan al ataúd Cuando sirven algún plato En algún lujoso hotel Por niebre nos dan un gato Y una torta por pastel El aceite de la horriba Hoy no se puede encontrar Pues el aceite de potro Lo ha venido a desbancar Las bendiciones las venden y hasta el misal Y sí que nunca proteste la gran corte celestial Siempre suceden desfalcos en muchas reparticiones Pero nunca los rateros los meten en las prisiones El tabaco que fumamos es sabano pura Pues así lo bautizaron cuando nació en Tucumán La leche se pastoriza con el agua y almidón Y con carne de ratones se fabrica el salchichón Se presenta un candidato, diputado nacional ya la paz de todo el mundo compra el voto popular Se come asado con cuero y se chupa discreción Celebrando la matufia de una embrollada elección Hoy la matufia está en boga y siempre crecerá más Mientras el pobre trabaja y no hace más que pagar Señores, abrir el ojo y no acostarse a dormir Hay que estudiar con provecho el gran arte de vida Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Escuchábamos a Matufi, Abuelarte de Vivir, de Ángel Villoldo, un tema que debe tener unos 90 años, más o menos. ¿Qué? Eh Hay, bueno, 90 años, ¿eh? No quiere decir que este ahora ocurra todas estas matufias, ¿eh? Cuando sirven algún plato en algún lujoso hotel, por liebre nos dan un gato y una torta por pastel. El aceite de oliva hoy no se puede encontrar, pues el aceite de potro lo ha venido a desbancar. Bueno, esa era la letra de matufias. Y vamos a ir a otro tema. ...de Francisco Maraño y Ernesto de la Cruz... ...este sí, este es un tema compuesto en 1926... ...eh, unos 92 años, ¿sí? Este, a un tema prohibido... Eh, ...que fue grabado por Gardel... Eh, ...también por Ignacio Corsini... ...bueno, después lo hizo Julio Sosa... Y, y distintos intérpretes Y este tango seguimos recorriendo eh, A Oscar Chávez Este disco de discos prohibidos Y entre otras dice Frente a frente dado Dando nuestra muestra de coraje Los dos guapos se trenzaron en el bajo Y el ciruja Que era lista por Altajo al Alcafiolo le cobró caro su amor Hoy ya libre la gallola y sin la mina Campaneando un cacho de sol en la vereda Piensa un rato en el amor de la quemera Y solloza en su dolor Oscar Chávez El ciruja por la otra oreja caijunando de rabo de ujo encostao sus pasos han caminado derecho para la rabal lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de garfa cuando minga del laburo se pasaba, metapunga al codillo escolaseaba, y en los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junao por los tiras, la lanceaba sin temer el maniamiento. Mina, le solteaba todo el vento y jugó con su pasión era un mosaico dique que yugaba de que me hija de una curandera me llena de profesión pero vivía en grupida de un cafíolo Vidalita y le pasaba la guita que le sacaba al matón Frente a frente dando muestras de coraje los dos guapos se trenzaron en el bajo y el ciruja que era listo para el tajo al cafíolo le cobró caro su amor. hoy ya libre la gallola y sin lamina, campaneando un cacho de sol en la vedera, piensa un rato en el amor de la quemera, y soñosa de dolor. Estás escuchando Por la Otra Oreja, Bien, y volvemos, eh, vamos a pasar un tema más que el título, ¿cómo decirlo? Porque leído dice, la C, puntos suspensivos, de la L, puntos suspensivos. Y así suena este, este tema, Oscar Chávez. La concha Chávez. de la lora. Opa. No, no, no, la cara de la luna. Ah, la cara de la luna era, o la concha la, no sé. Oscar Chávez por la otra oreja con los tangos prohibidos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, y la península histérica, eh, la península ibérica... Eh, Eh, que algunos la llaman España bueno, algunos dicen que España va bien pero hay alguien que dice que no tengo ni un puto duro estoy en la puta calle, me he quedado un sin currelo no he pagado la hipoteca, me han expropiado la casa y casi voy al talego así nos canta escape de su disco Eurosis España va bien del tango argentino al rock español Por la otra oreja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 gastos sociales afectando el pensionista repardiar al inmigrante es política de ricos empresarios y banqueros La va muy bien, va muy bien para de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se le ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toquen los cojones. Iros todos a mamar. Ya ves si este gobierno te da la oportunidad ¡Oy! de cerrar la boca y de ponerte a meditar. Queremos igualdad en la garantía y fraternidad. A la Cuba de Ruti nos vamos a emborrachar. escuchando según la otra oreja y seguimos en este tema eh, de este disco de Eurosis del grupo Escape que varias veces ha pasado por tierras argentinas eh, un tema que dice que di, queridos inocentes una historia os voy a contar. El lujo es evidente en el castillo medieval, explotando el pueblo sin saber qué es trabajar, recaudando impuestos para poder parasitar. Simpático el gazán, nos canta, escape. A ver, a ver de quién se trata. al pueblo, sin saber distraer Su majestad, el pueblo va a cumplir todo. Otra oreja intergaláctica. Y aquí venimos con escape. Seguimos. Eh, hay otro tema que se llama Poder pa'l pueblo. A ver. Se entró en la máquina. Sí. Poder pa'l pueblo. Después del horcazán. Sí el rey de españa el rey de inglaterra tantos reyes nuevos que se casaron y que están en la prensa poder para el pueblo si cafés por los Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. ¿Y qué hacemos? ¿Pasamos eh, música de Cuba o música de, de Serrat o de Sabina? Eh, ¿Qué hacemos, operador? Eh... Bien. Bueno, y si pasamos de Cuba y de Sabina y de Serrat, dale, eh, no hago otra cosa que pensar en ti. Lo canta Sabina, lo canta Serrat, pero ahora a bailar, desde Cuba, no hago otra cosa que pensar en ti. No hago otra cosa. totsa que pensaré en no ti se me ocorre nada escuchando desde la otra oreja la otra orejita bueno y si se puso calentito el ambiente con esa con esa bachata ¿no? con un son un son, son sabroso dice Pablo desde Colombia escuchando la otra oreja Eh, bueno, y se vino el asunto de la otra orejita Y vamos a pasar un coro Un, un grupo bastante grande Por lo menos 13 voces Dos guitarras eh, Con la dirección de Juan concilio y Javier Pérez Un grupo que, que grabó un disco hermoso Que a mí me encanta Y que es, el disco se llama Canciones para bañar la luna y así se llama el primer tema de la rebelde Malina Walsh voz voy en voz se, se llama este grupo voy en voz canción para bañar la luna ahí está por la otra oreja A bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán. tobogán. Reboleando su sombrilla de azafrán. la jeva vasiu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 Ja la luna di noi l'lio por comer con no, dos no, no, palitos se no, no, no. americana y vamos a Nicaragua hace un par de programas pasamos unos temas eh, que nos mandó la querida amiga cecilia celedón desde allá y nos manda un tema un tema nuevo de que acaba de, de salir contando la historia de lo que está pasando y contra el orteguismo, reivindicando al sandinismo verdadero al revolucionario escuchamos entonces este tema que no tenemos el nombre ni los intérpretes pero pero va a sonar un 19 del mes de abril <risa> servo el en la universidad junto a los brothers me a pelear por mis derechos y los del país cuando la pesca se vino encima, en la barricada daño que a mi lado una chavala com más ovallos de lo que creí. desde la otra oreja la otra oreja subversiva gracias a Cecilia por este tema de absoluta actualidad ¿no? eh, de Nicaragua rebelde y sandinista y ahora vamos a ir a esta otra oreja subversiva subversiones o covers homenajes, interpretaciones, eh, versiones, tantas tantos nombres para escuchar a Charlie García. Sí. Dice este entre otras cosas, eh, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Promesa sobre el bidet. Voy en voz. Duu tuu Por favor no hagas promesas sobre el videt Por favor no me abras más los ojos Por favor yo te prometo te esperaré. Si es que paruve correr Sigue la sombra de yeah. mi bebé Por favor, no bebas más, no llores, no llores Por favor, por yo te favor. prometo, te escribiré Si es que para de llover ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan mal. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bojo. Difícil que lleguemos a comernos de acuerdo. Mésa sobre el bidet Por favor No me abras más los sobres Por favor Yo te prometo Te esperaré Si es que paro de correr ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Me tratas tan bien? Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estit tan dau, calabrase l'alma cada col que en un triben el bocho, difícil que es no gemorar a tu nostra verda. de acuerda de ca La otra oreja subversiva. Y para ir terminando este programa, eh, bueno, antes del hasta siempre, vamos a pasar otra subversión de Voy en Voz. Este tema, un clásico de Charlie García, eh, del disco Yendo a la Cama al Living. Este tema lo estrenó allá por el 80. En, ...en el Luna Park, me acuerdo... ...Ceru Girán... ...y después lo grabó... ...lo grabó después de un concierto en el Coliseo... ...y después lo grabó Mercedes Sosa... ...y tantos otros... ...y me acuerdo haber... ...caminado con... ...con mi hijo apenas... ...tenía dos o tres años... ...y... ...y cantábamos juntos... mamá la libertad... ...siempre la llevarás dentro del corazón... Te pueden corromper, te pueden olvidar, pero ella siempre está. Inconsciente colectivo. Voy en voz tu som Estás escuchando según la otra oreja. Y este contrabajo nos indica que ya es la hora de ir partiendo, de ir haciéndole el lugar al próximo programa, un buen programa de radio seguramente. Pero bueno, y ahora vamos a ir a... Después de este... ...de este programa bastante tranquilo en la música... ...vamos a ir a un rock español... ...vamos... ...es una de las bandas que se formó en Madrid... ...y que, bueno... ...están separados ahora, pero hicieron esta versión... ...Los Canallas... ...ahí está, vamos para arriba... Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Lo a de tu vida. Somedía de la històrica el día donde el sol de tu navidad le puso fervo a la muerte y aquí se queda la clara la entraña de transparencia de tu querida presencia con mandar fre comandante voista si tu li que cegue varà De tui t' present i a comandat de De tu ferit t' present i a comandt de cegue varà De tui feritt' te ceguerà I aquí se queda la clara.